Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. 1 y 36 minutos y aquí continuamos en este Magazine de Hoy Radio Talavera en el 95.0 de su día. Y hoy, bueno vamos a hacer un pequeño cambio. ¿eh? Están acostumbrados a que los jueves hablemos con la biblioteca para conocer sus actividades y sus proposiciones eh, respecto a libros y demás, pero hoy vamos a adelantar ese espacio porque mañana, les recuerdo, hay ese esa tertulia que vamos a tener con gente del mundo del deporte ¿eh? están invitados bueno puede ser personas del baloncesto de natación eh, del tenis está invitada también la concejal de deporte montaña palacios y bueno pues vamos a, a descubrir cuál es eh, la situación ...del deporte en Talavera... ...desde el punto de vista de los deportistas... ...que son los protagonistas... ...así que hoy nos hemos ido hasta la biblioteca... ...allí está con nosotros... ...Olga Sotoco, buenos días... Buenos ...Olga, días, ¿qué tal? Sotoca, te he dicho mal... ...Sotoco, <risa> <Sotoka>. perdóname... <risa> ...Olga Sotoca, cuéntanos... ...qué actividades, qué nos vas a proponer... ...bueno, pues mira... Eh, os voy a informar de una serie de cursos que tenemos en el Centro de Internet, cursos y talleres. Hoy se ha realizado uno, por ejemplo, del libro digital y los repositorios, durante uh -huh. esta mañana. Y los que tenemos previstos de aquí a finales de año son uno de correo electrónico, que va a ser durante tres días, del 26 al 28 de noviembre, de 10 a 12, de 10 a 12. Se va a hacer en el centro de Internet y, bueno, pues es un poquito para la gente que no tiene mucho contacto eh, con el mundo de las redes, etcétera pues, bueno, pues les vamos a enseñar a abrir una cuenta de correo, cómo enviar diferentes eh, documentación a través de la cuenta, pues si tienen que enviar unas fotos, unos documentos... Eh, lo que son los SPA, lo que es un borrador y cómo pueden añadir sus contactos y gestionar pues, su lista de contactos. Ah, pues muy bien, ¿no? Porque hoy en día uy, el que está perdido en Internet lo lleva muy mal. Sí, sí. está la cosa complicada. Sí, y sí. bueno, luego tenemos uno muy interesante que va a ser el 12 de diciembre. Bueno, no os lo he dicho, en este correo electrónico ya se pueden inscribir. Quien desea hacerlo lo puede hacer abajo en el mostrador de información. Eh, nada, no necesita nada, simplemente tomar la inscripción, rellenarla y así. Se pide por lo menos un poquito de manejo del ratón. El uh -huh. resto es de iniciación, con lo cual no pedimos ningún otro requisito. Y tenemos uno muy interesante, el 12 de diciembre, que se hace de 4 a 8, es por la tarde, y eh, recursos educativos para niños y jóvenes en la red. Sí. Eh, ...está orientado tanto para padres como para niños... ...es decir, los niños se pueden apuntar ellos por sí solos... Eh, ...si tienen 10 años o más... ...y los padres no es necesario que venga padre y niño... ...es decir, puede venir un niño solo, un padre solo... ...padre e hijo, ya da igual... Uh -huh. ...está también abierto el plazo de inscripción... ...también lo pueden hacer abajo en, en el mostrador de información... ...y van a haber diferentes tipos de recursos... ...que van a encontrar en la red... ...pues... Eh, ...tanto para educación infantil... ...como para primaria... ...y luego más adelante para secundaria también... Eh, ...ellos van... ...va a ser una clase eminentemente práctica... Eh, ...va a ser durante la tarde... ...de 4 a 8 ...y que no solo de juegos... ...viven los niños... ...que internet hay muchas más cosas... ya lo bueno. mejor sí que para refuerzo de ciertas asignaturas, ortografía, de una forma lúdica, sí que pueden encontrar bastantes cosas que les pueden ayudar. Para aprenderse las provincias, las comunidades ejemplo, autónomas con sus provincias. Hay un montón de mapas ahí ¿Sí? que merecen la pena. Que son muy entretenidos, sí. como mapas mudos, donde tú vas colocando el nombre que corresponde a cada uno. Claro, o vas de tablas, por ejemplo, a través ¿Sí? de juegos, cómo aprender las tablas de multiplicar. Bueno, hay un montón de cosas y la verdad es que es muy interesante. Y tenemos otro eh, que se va a hacer el 18 de diciembre, de 9 y media a 1 y media, y es uno de producción de audio digital. Van a ver, está dirigido igual a todo tipo de público, pero sí que es necesario que tengan un manejo básico de lo que es... E informática, internet, es decir, un manejo básico, porque ahí sí que van a eh, utilizar una aplicación para crear sus propias pistas de sonido, eh, reproducir sus pistas de sonido, los diferentes formatos de archivos, etcétera. Uh -huh. Es un poquito más Sí, ahí se necesita un elevado. poco de manejo, sí. Sí, pero va a estar igual muy interesante. Van a utilizar una aplicación que se llama Highway o algo así, creo recordar, entonces pues nada, las posibilidades que ofrece que es una aplicación gratuita que cada uno se puede descargar y a partir de ahí crear tus propias pistas de sonido. Qué bien, fantástico todos los cursos, ¿eh? muy bien sí. como siempre, muy bien hoy Olga, eh, mm -hmm. yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que solo van a la biblioteca a coger libros, pero no saben que hay ahí un servicio de hemeroteca fantástico. Pues se lo cuento ahora mismo Mira, eh, tenemos la hemeroteca está situada en la segunda planta al lado del centro de Internet y las revistas tenemos en sala las revistas que son del mes o de la quincena o de la semana pero una vez que ha transcurrido esa semana, esa quincena o ese mes pues se las pueden llevar a casa es decir, no se podrían llevar la de noviembre todavía hasta que no llegue la de diciembre por ejemplo, pero en el momento que llegue la de diciembre la de noviembre se la pueden llevar a casa se pueden llevar... Cuatro revistas a la vez eh, durante una semana y eh, las pueden renovar por otra semana más. y eh, Tenemos una variedad, mmm, bueno, importante. Eh, tenemos de todo, desde ciencias sociales, deportes, cine, eh, ciencias naturales aplicadas, de decoración, de labores a la gente que le gusta, de moda, de belleza... Bueno, tiene una variedad bastante importante, por ejemplo, la gente que le gusta la historia, pues hay muchos que se llevan la de historia y vida, mm. o la gente que le gusta la fotografía, la de superfoto digital, De deportes, pues eso, motociclismo, jugón, correr, que hay mucha gente que corre en calavera. Eh, ...o gente que hace senderismo, la de aire libre... ...o de informática computeroi, muy interesante, etcétera... ...bueno, luego de, de labores, pues lo típico de a quien le guste coser... ...el burda, el patrones o de decoración... En labores, cosas de casa, etcétera. Y manualidades, y es manualidades, por ejemplo, está también, más que manualidades, son más labores, como labores yeah. del hogar, patchwork, uh -huh. baby, de esa, de ese tipo de revistas uh -huh. hay unas cuantas. Pues fíjate que es fantástico porque muchas veces yo, por ejemplo, soy aficionada a las revistas de manualidades y al final acumulo, acumulo y acumulo revistas que ya no sé dónde meterlas uh -huh. y de esta forma y que a lo mejor bueno, pues de cada revista te sirve un proyecto o dos claro. proyectos y una vez que has hecho el proyecto ya no necesitas la revista de esta forma bueno pues puedes eh, tener bueno quien dice manualidades dice cualquier otra cosa o vas con un artículo de historia concreto, o algo de naturaleza o, o buscas algo muy concreto de gente por ejemplo pues ha nacido el nieto y le va a hacer una cosita nieto, claro. pues simplemente tienes una serie de revistas ojeas ver lo que te gusta y hasta ahí no tiene la necesidad de comprar ninguna revista Claro, y además eso, no acumula papel en casa, <risas> eh, se consigue mayor orden. <risas> Muy importante. Muy importante. Y sobre todo las que están de actualidad, bueno, pues ahí hay un rincón fantástico para sentarse a verlas o, cómodamente. Por ejemplo, ahora que se acerca la Navidad, hay muchas que sacan especiales de Navidad. Pues por ejemplo, la de, tenemos Thermomix también. O la de cocina fácil, pues ese tipo de revistas sacan recetas especiales para Navidad, que estás corto de ideas, que no sabes qué vas a cocinar, pues bueno, te pueden ayudar. O claro. Marie Claire, por ejemplo, cosmopolita, que voy a ver un poco lo que se lleva, los vestidos de, de fiesta, voy a ver si cojo alguna idea. Pues bueno, pues te puede servir un poquito también. Pues claro que sí. Pues fantástico. No sé si nos queda alguna otra sugerencia. No, yo por mí he eh, terminado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, como Nada siempre. Nada, vosotros. Y bueno, pues sí, iremos a buscar alguna revista, alguna idea de esas de decoración para Navidad. También Fantástico. lo dedica El Mueble. Por ejemplo, la revista El Mueble sí creo recordar que tenía un especial de Navidad. Vale, pues iremos a por ella. Muchísimas gracias, Olga. Nada, a vosotros. Hasta pronto, Salud. hasta el jueves que viene. En la biblioteca, como siempre, bueno, pues eh, fantástico las sugerencias y las oportunidades que nos dan. Me, me parece un servicio el de meroteca que hay que usar, ¿eh? que es, es fantástico. Vamos a escuchar un poco de música, música talaverana, que hoy toca, ¿eh? y después volvemos con el deporte. Eh, escucharemos Arte y compás, con ese El amor se fue.